Y siempre van por más casos de emprendedores en Solo Negocios. Bueno, volvimos, veintidós ocho. la temperatura, subió un poquito, eh, ya se nota que hace más calorcito en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, la semana pasada se implementó, Macri eh, hizo, una, hizo un, un anuncio de algo que se, que se esperaba y que tiene que ver con... Eh, con lo que, estaba, lo que estaba planeado y planificado con la ley de emprendedores que se aprobó en el Congreso este, este, este año y que tiene que ver con el llamado fondo de fondos y con la, inver con la inversión o la coinversión en del de parte de fondos del gobierno con fondos de eh, con aceleradoras y, y, y fondos de inversión privados ¿no? para el desarrollo de capital emprendedor y para financiar a startups y a proyectos que comienzan vamos a, a contarlos un poquito más cómo, cómo funciona esta cuestión del fondo de fondos y de cómo el gobierno y los privados van a coinvertir en el desarrollo de nuevos emprendimientos, para eso estamos en comunicación con Manuel Tanoira, que es fundador del estudio, del estudio Tanoira Kazang y director de políticas públicas de ASEA que es la Asociación de Emprendedores de la República Argentina desde donde vino gran parte de lo que es el, el, el proyecto o que trabajaron muy arduamente a la par de, lo, de la Secretaría de Pymes y de otros, y de, de otros, y otros organismos vinculados con emprendedores para eh, impulsar la ley de emprendedores. Manuel, ¿estás ahí? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Gracias por el llamado. ¿eh? Bueno, bueno. Muy bien. Te agradezco a vos por, por atendernos en este mediodía. Manuel, ¿me contás un poquito qué, qué es lo que anunció Macri el, el, la semana pasada, ahí en el evento que, hicieron, eh, que hizo ARCAP en... Eh, ¿La asociación de fondos de, de VCs y de, y de Private Equity ahí en, en la torre IPF Ya, lo que hizo Macri en realidad vino a cerrar un evento, que era el Foro de Inversiones de Argentina, organizado por la CAP y la CEPIME, en donde se aprovechó para anunciar los preseleccionados eh, de la licitación del gobierno Para lo que, que son los programas del FONSE, el Fondo Nacional de Capital Emprendedor, creado en el marco de la, la 27.349 de la Ley de Emprendedores. Okay. Eh, los, digamos, básicamente, el, el FONSE tiene varios programas. Los tres principales es el Fondo Semilla, que se, no, es, básicamente se maneja con las 400, más de 400 incubadoras que tiene Argentina a lo largo del país. Eh, y después están eh, el Fondo Aceleración y el Fondo Expansión. El Fondo de Aceleración eh, es un, un, digamos, un, una licitación internacional, y lo aclaro porque me parece interesante, eh, que tiene que ver con un jurado internacional, es el que, elige, el que eligió estas aceleradoras, preseleccionó esta, estas aceleradoras, de las cuales 10 son tecnológicas y 3 son científico-tecnológicas. Uh -huh. Esos gestores de esas aceleradoras tienen que acreditar tener el 50% del dinero en su bolsillo, Y el otro 50% lo pone el FONCE uno a uno con el privado. O sea, cada vez que la aceleradora pone un peso, el FONCE pone otro peso en un proyecto. Bien, van, ¿Okay? igual, van igual en fondos. Sí, con excepción de las, de las aceleradoras científicas. Como te dije, había 10 ganadoras de las tecnológicas, que esas uno a uno, y 3 de las científico-tecnológicas en donde el gobierno, el FONCE, puede ir 2 a uno con el las la aceleradoras. Son proyectos sí. más, ca más, más costosos por ahí y de más largo sí. aliento, ¿no? Sobre todo. Nosotros, le llamamos, exacto, nosotros llamamos de larga maduración. Claro, vos, por, obviamente. Eh, estás tomando más riesgo de parte del privado, el gobierno tiene mucho interés en desarrollar soluciones eh, como puede ser cura de cáncer. Eh, tema de, de, de health claro, o sea, cuestiones que tienen que ver con proyectos claro. que implican la salud pública de una... o el Exacto. desarrollo de un, de un vertical como el agro o alguna cuestión que tenga más que ver con la biotecnología claro, claro, ahí, ahí el gobierno puede hacer un dos a uno. Exactamente y esa es la parte de lo que es, eh, lo que nosotros llamamos eh, lo que los americanos, o nosotros llamamos el early stage o el capital semilla ¿no? sí. lo, lo que es la fase inicial Para arrancar. que serían hasta los 300 mil dólares de inversión eh, en, en general, en donde uno tiene validado el, la, la, el producto mínimo viable y después, una vez que eso sucede, lo que faltaba en la Argentina era el desarrollo de los famosos venture capital, o sea, los fondos de capital emprendedor que ponen entre 2 y 7 millones de dólares por compañía para invertir en escalar esos negocios y transformarlos en empresas globales que son las que generan el empleo eh, en el, en la mayor tasa de empleo. ¿no? Claro, lo que viene eh, después del Capital Semilla es para empezar a, a empezar a crecer, pensar en expansión y empezar realmente a... donde la compañía empieza a rodar y a tomar escala realmente. Exacto, son tickets ya más grandes, en donde los fondos ya son más grandes, estamos hablando de fondos entre 30 y 100 millones de dólares, en donde el FONCE seleccionó tres, eh, preseleccionó tres, eh, no lo seleccionó el FONCE, sino lo seleccionó de vuelta a un jurado internacional experto en temas de venture capital, eh, muchos de ellos eh, eh, que, han, que tienen fondos de venture capital y que invierten constantemente en esto. Con lo cual, eh, la verdad que un lujo poder haber tenido, eh, no sé, personas como Alex Méndez, Hernán Casá, eh, en el jurado, eh, gente de, de, de Israel, eh, bueno, ha venido de todas partes del mundo a ayudarnos a. A, a elegir a quienes van a manejar estos fondos, primero fondos de ellos, no porque acá el gobierno tiene un tope, no puede poner más del 40% del fondo con un tope de 12 millones de, de dólares por cada uno de estos tres fondos ¿Y qué, quiénes son los fondos y cuántos montos, de cuántos montos estamos hablando más o menos? El primero preseleccionado fue NXTP Es una aceleradora a fondo. Con Conocemos Pilla, amigos, ya... Ariel Arrieta, Marta Cruz, exacto, etcétera. Exacto, Gonzalo Costa. Costa, Costa exacto, exact, exact. eh, Francisco Coronel han, eh, han salido eh, preseleccionados en el primer lugar. Hoy en Exipilla tiene casi 40 millones de dólares levantados en eh, su tercer fondo. Comenzó eh, como una aceleradora y después se fue constituyendo en un VC más tradicional. Se integró para arriba para aprovechar eh, el know-how que había desarrollado en lo que es la base temprana. Claro. El segundo fondo eh, es un muy interesante fondo porque es una alianza estratégica entre eh, Rofex, eh, un gestor de fondos que ha tenido mucho éxito en los últimos años, que es Signos eh, Capital. También amigos, eh, Diego y, y, y, y, y demás. Preside, Diego, que además preside la, la sección Angel de ARCAP. Sí, totalmente. Y, eh, y eh, con la alianza, ni más ni menos, de Tim Draper, O sea que, que el, el fondo se llama Draper Cygnus Venture Capital Fund. Draper, le contamos a la gente, es un inversor muy, muy, muy conocido de Silicon Valley que estuvo en Argentina la semana pasada. Es uno de los grandes inversores que, que apuestan por, por Bitcoin y otras tecnologías. Un, un inversor temprano en compañías como Hotmail y bueno, otro, un montón de... Skype, un montón, oh, Skype, -B -B, un, un montón de... Dropbox. Un montón de éxitos y de unicornios en el haber de de team bueno, así que bueno este fondo este fondo es parte de la network eh, de, de draper network eh, venture capital Funds eh, y es el primer fondo que draper eh, co invierte y co arma en, en latinoamérica bien el número es el número 2 el número 3 es un fondo mexicano americano que se llama jaguar ventures que ya tiene varias inversiones en empresas argentinas eh, y bueno y ya estaba operando gran parte de, desde buenos aires eh, opera en México, Buenos Aires y Silicon Valley y bueno, ellos tenían como visión eh, el potencial que tiene Argentina como desarrollo de talento emprendedor y los D-Flows eh, que han recibido en los últimos años, eh, lo mejorcito que han, que han estado viendo en la región, eh, claramente está acá y, y lo consideran estratégico y bueno, han hecho una buena propuesta y han sido seleccionados. Ellos para la constitución de cada uno de sus fondos van a recibir un tope de 12 millones del Estado, digamos. Sí. Esto, es, esto, es el, esto el Estado, lo va, eh, esto el Estado lo, va, lo va desembolsando a medida que se, se desarrollan las inversiones, ¿no? No es algo que ponen de una, sino que... No, no, eh, hay que diferenciar. En la aceleración del, fo del fondo de expansión. En el caso del fondo de expansión, acreditados los fondos de parte de los, de los LPIs privados, o sea, de los inversores privados en el fondo... En el caso del fondo de expansión, el, el, el Estado tiene que eh, desembolsar. Ah, ok. Se hace, el, eh, se, hace, el, se hace el desembolso y después, obviamente, que el, el Estado es socio de, estas, de estos tres que preseleccionó y confía en las decisiones que tomen estas tres. Obviamente que las irá, las, las irá controlando, obviamente, pero co confía en, en, en el ojo que tengan a la hora de dónde van a poner cada una de las fichas para, para, para, para invertir, claramente. Por supuesto. El Estado no elige porque es muy malo eligiendo. Está bien, es déjalo, cierto, mejor. No. Que elijan los privados. Que, además que está arriesgando gran, la, la, el que más arriesga es el privado ¿no? y además es Porque, el que más conoce que le vas a poner al Estado a que seleccione emprendimientos exacto, que, claro dejalo que exactamente o sea, me parece y, me como pare... te, y como ya te acabo de contar di la descripción de los tres fondos que ganaron los tres tienen antecedentes de éxitos en la región sí. o sea que eh, han sido invertidos por multilaterales como el Banco Mundial como el IFC, o sea estamos hablando de Sí, no Si son, no son nada improvisados todo lo contrario. Exacto, esto no es un tipo que salga un kiosco y, y, y le pide plata al Estado Bueno, ¿no? estamos, sí. estamos hablando con Manuel Tanoira que, que es abogado especialista en el, en el sector emprendedor y que es además director de políticas públicas de la Asociación de Emprendedores Argentinos eh, eh, Manuel, contame para, para terminar todo esto que describimos y todo esto que está, que está muy bueno, que estaba previsto en la ley y que ahora empieza a rodar y en funcionamiento. ¿Qué impacto real, además de la hoy inversión, ¿no? va a tener en el ecosistema emprendedor argentino? Mira, yo creo que este, este programa, esto que acabamos de hablar va a tener impacto, pero creo que no se equipara el impacto que va a tener el artículo 7 de la ley de emprendedores que tiene que ver, ver. con la deducción fiscal para inversores de capital emprendedor. Eh, la ley prevé específicamente la creación del Registro Nacional de Capital Emprendedor, instituciones de capital emprendedor, que le permite a cada inversor que pone un peso en una compañía deducir 75 centavos hasta un tope del 10% de sus ganancias netas anuales sujetas a impuestos. Eso, o sea, eso, descuenta de ganancias. Exacto. Es, un, es una deducción especial, no es pago cuenta. ¿eh? Ojo, ¿eh? no es lo mismo. O sea, esto funciona como una donación. Viste que vos, en, eh, como gasto, te podés deducir una, una donación hasta el 5%. Sí, acá hasta o, el 10%, pero porque si invertís en, eh, en emprendedores. Exacto. En emprendedores te vas a tener que registrar en el RICE a través de la plataforma TAP del gobierno, que es la .ar, eh, y subir tu inversión. Esa inversión tiene que ser en capital emprendedor, no puede ser una autoinversión, una auto claro. ni tampoco puede tomar control el inversor del proyecto, Y puede, eh, tienen que mantener la inversión al menos dos años eh, invertida en el proyecto para evitar cualquier tipo de fraude. ¿Y pueden ser in inversiones individuales o institucionales? ¿O no? ¿O es solo para individuos? Sí, los individuales se pueden hacer en forma directa y solicitar la deducción fiscal en forma directa. Las corporaciones tienen que hacerlo a través de eh, eh, gestores de Venture Capital. O sea, tendrían que armar una un fideicomiso, una sociedad de objeto único para invertir en startups. Esto vos decís que va a tener un impacto grande en lo que es la, la, el, el crecimiento del ecosistema. Y claro, porque el programa del FONSE puede generar alrededor de, de 100 millones de dólares de inversión en el rubro, pero en las deducciones fiscales estamos, armando, estamos hablando casi de 150 o 200 millones de dólares de deducción por año. Eh, y eso es casi el doble de lo que puede generar en 10 años eh, el programa del FONSE. O sea que Nosotros creemos que va a haber mucho más del lado privado que lo que va a haber del lado público. Y eso es algo muy positivo. Manuel, te agradezco mucho por la charla. Te mando un saludo no, grande. Ya favor, vamos a volver a hablar ahí. para ver cómo, cómo avanza todo esto. Un placer. Felicitaciones Gracias. por el laburo que hicieron desde, desde ASEA. Te mando un abrazo bueno, grande. Bueno, y a todos tus, a todos tus oyentes, eh, ASEA.com.ar es gratuito. Y si quieren conocer todas las novedades del ecosistema emprendedor y participar de de nuestros eventos métanse y participen y ayúdenos a formar una nación emprendedora te mando un abrazo un abrazo hablamos con Manuel Tanoira abogado especialista en eh, derecho vinculado con startups y con emprendedores del estudio Tanoira Casange y director de políticas públicas de la Asociación Argentina de Emprendedores ahora vamos a escuchar una tanda y venimos con el último bloque acá en Solo Negocios no se vayan auspicio este programa Propició este programa Grupo Telecom. Invertimos en la mejor tecnología.